Estamos en Radiocracia, es la hora ideal para hablar del Faso, dijo un amigo. No vamos a hablar del Faso, pero sí le vamos a poner un toque canábico a la mañana. Y si incluye hablar del Faso, vamos a hablar del Faso. Vamos a saludar a Yelen Vitale. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan y equipo, ¿cómo andan? Acá estamos, este, transcurriendo una mañana que ya nos, nos, nos anuncia que el invierno viene, no queda otra. Está fresco, sí, salí sí. recién afuera y está fresco. Está sí. fresco. Bueno, canabizanos la, la mañana, Yelena, a ver con qué, con qué perla venís. Bien, eh, hoy decidí hablar un poco del sistema endocannabinoide, que no es únicamente un sistema propio de los seres humanos. Pero bueno, vamos a arrancar un poquito, este, que hace unos más o menos 30 años no se sabía eh, por qué la marihuana produce los efectos que produce cuando uno se fuma un porro. Uh -huh. Tenía una idea más o menos vaga, al respecto que era este, que uno cuando fumaba marihuana, el THC pasaba la membrana de las neuronas y esta alteraba el funcionamiento del sistema nervioso, pero después este, sucedió algo totalmente revolucionario en la década del 90, específicamente en el 92, cuando Rafael Mejulam y su equipo allá en Israel descubren el sistema endocannabinoide. que Es un sistema de comunicación intercelular la función principal que tiene es este, regular la homeostasis, hablando en criollo, este, es un término biológico ese, es regular el equilibrio interno del organismo. Entonces descubren que nuestro cuerpo tiene receptores canabinoides y por lo tanto produce endocannabinoides. Los que produce la planta serían fitocannabinoides. Uh -huh. Es decir, que nuestro propio cuerpo produce moléculas que son similares a las que sintetiza la planta de marihuana. Estas moléculas que fueron descubiertas son la anandamida y el 2-AG. Son muchas más las moléculas, pero estas son las más conocidas y las más estudiadas. Aclaremos, eh, o te pregunto y acláralo vos, eh, sí. eh, nuestro cuerpo produce eso todo el tiempo en todas las personas, ¿es así? No todo el tiempo, sino bueno, cuando el cuerpo claro. lo necesita. Que uh -huh. eso también es muy importante porque este, se diferencia del resto de, la, de los neurotransmisores que produce nuestro propio cuerpo. Uh -huh. Hay neurotransmisores que el cuerpo los produce eh, a demanda ¿no? y los acumula en determinado lugar del cuerpo y los libera cuando son necesarios. Y en el caso del sistema endocannabinoide se producen solamente cuando el cuerpo lo necesita. Muy bien. ¿Entiendes? Sí, sí. Perfecto. Claro. Muy bien. No, hacía la, encontré... hacía la aclaración de que todas las personas, porque podías suponerse en algún rincón, de que solo quienes consumían cannabis terminaban produciendo en su cuerpo esto. Esto es, esto es algo natural. No, no, no, de... no. Claro. es algo natural. Y no solamente de los seres humanos, es lo más interesante. Ajá, bien. Todo, eh, el sistema endocannabinoide lo tenemos todos los animales vertebrados. animales vertebrados son los que contienen una columna vertebral. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Todos los animales que tienen una columna vertebral, un esqueleto, básicamente hablando, producen endocarabinoides y tienen, por lo tanto, un sistema endocannabinoide. Esto es muy interesante porque, porque deja en evidencia de que el ser humano no es la creación divina de ningún dios y que todos los este, humanos, obviamente, estamos emparentados con el resto de las especies biológicas. Hay un salto evolutivo ¿no? enorme, porque no es lo mismo eh, un pez que un ser humano, pero todos los animales que tenemos columna vertebral, tenemos este sistema de, de comunicación intercelular que su función principal es la regulación de la homeostasis, de la homeostasis o este, para mantener el equilibrio interno del organismo. Perfecto. Es una función realmente impresionante, sí. increíble desde el punto biológicamente hablando. Uh -huh. Bueno, volviendo a lo de los Dale. receptores canabinoides que sí. se descubrieron, se descubre el CB1 y el CB2. Hay otros receptores, pero los más estudiados son estos dos. Prácticamente con el tema cannabis día a día se van descubriendo receptores o endocannabinoides, o también se descubre que eh, los endocannabinoides también funcionan obviamente con el resto de los neurotransmisores que tenemos en el cuerpo, como por ejemplo la dopamina, la serotonina, que son las moléculas que producen la felicidad, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. eh, se descubren estos receptores, eh, el CB1 y el CB2, el CB1 lo podemos encontrar mayoritariamente concentrado en lo que es el cerebro de todos los animales vertebrados, Obviamente también los estudios están muy hechos en humanos, pero eh, los primeros estudios que se hicieron fueron en, en cerdos, que son los animales más parecidos a los seres humanos. El CB1 se lo encuentra distribuido en el sistema nervioso central, es decir, en el cerebro. También se lo encuentra en lo que son los pulmones y las glándulas sexuales. Y el receptor CB2 lo encontramos en el sistema inmunológico. Es decir, esto funciona como si fuera una cerradura con su llave. La cerradura sería el receptor y la llave sería el endocannabinoide que nuestro propio cuerpo produce. Y eh, cuando existe una deficiencia de endocannabinoides en el cuerpo de una persona, se pueden suplantar con fitocannabinoides, que esto sería el uso medicinal. Bien, bien. ¿Se entiende más o menos? Sí, o sí, cumple, sí que... claro, claro. Bien. Es fascinante desde el punto de vista, bueno, yo estudio biología, así que imagínate este, este descubrimiento de que todos los seres vertebrados tienen un sistema endocannabinoide, claramente si lo tienen, por algo es. Otra cosa queda en evidencia que el ser humano no es una creación divina de nadie, estamos emparentados con todos los seres vivos, y además que es un sistema súper interesante de estudiar porque regula el equilibrio interno del organismo. En realidad tiende a regular lo que es. La regulación del apetito, el ciclo del sueño, calmar el dolor, que son básicamente todas las características que, que dan el bienestar a un individuo, ¿no? Sentir dolor, la verdad, que no es nada agradable para nada. No dormir tan bien, no es, no es muy simpático que digamos. Bien. Bueno, buenísima, Yelén. Dale. Eh, bueno, Juan. Es, es un, un aporte Es un más... tema, viste, eh, bastante complejo, pero... No, no, pero... De, de entenderlo, digamos, pero... Desde ya, pero... Bueno, traté de hacerlo, viste, lo más sencillo posible. Dale, no, pero además abre puertas porque es atractiva la, la sola presentación del tema que has hecho, dan ganas de, de ir claro. a, a investigar un poco más. Sí, sí, sí, y encima, como te decía hace ratito, hay muchísimos estudios hechos en, en humanos, pero eh, también hay que estudian el sistema endocannabinoide de peces, Es tremendo. O sea, como puede ser que vos eh, suministrándole una planta que crece fuera del agua, claro. eh, vos le das canabinoides a un pez y reacciona? Digamos. Entonces, es decir, ¿Sí, que sí? Su, su, su sistema, su cuerpo produce endocannabinoides y tiene un sistema endocannabinoide. Vale. Es eh, ahí está Doris en, en la película Nemo, ¿no? ¿La tenés? Claro. <risa> bueno. Tal cual, tal cual. Gracias a Yelén. Será ah, Juan, nos vemos, hasta luego.